Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Nicaragua. Tenemos aquí a Edwin. Edwin, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia Mercedes. ¿Tú la quieres, Lamas? ¿la a Sí, se、sí、la quiero. ¿La quieres, Lamas, la a Edwin? Pero no la has visto en persona. t o d bien, no. ¿Y cómo es que te has enamorado de Mercedes y nunca la has visto en persona? ¿Qué ha hecho ella? Su personalidad es bien tierna, bien cariñosa, bien dulcita y bien、uh, um, atenta con todo. ¿no? O sea, es Bien、um, amorosa también.、Sí. Dulce, amorosa, tierna, cinco meses apenas, no la conoces en persona y ya le mandas dinero. Sí, sí, cuando pueda.、Uh, um, bueno, al mes le mando ahí un dinerito. Para que se compre su, una cosita, sus cositas. O sea, tú le compras sus cosas a ella y para qué más le mandas dinero. Si alguien de su familia está mal, enfermita, no, ahí le mandó unos 50 dólares para que se ayude, a, ayude a, la, a, a, la, a la hermana de ella, no, que está enferma, o si no, al, al, al niño, al, a, su, a su sobrino que estaba enfermo, le mandé también dinerito para que ayude. O sea, todavía no la conoces en persona y además de que le ayudas a ella, ayudas a los familiares si se enferman o algo. ¿Y por qué le vas a hacer el chocolatazo? Bueno, porque ella tiene muchos amigos y en, en, en el Facebook. Tiene muchos amigos en el Facebook. Oh, no. Y también una de las cosas también que la, la voy a traer,、eh, la voy a traer para acá, la quiero traer para acá, pero quiero estar seguro, ¿me entiendes? Porque muchas, muchas, muchas voces, m u c h a gentes me, me dicen, oh, la vas a traer aquí, ¿me entiendes? Y aquí se te va a ir con otro, ¿me entiendes? Porque, porque han pasado muchos、uh, de, eso, de esos casos, ¿me entiendes? Que el hombre trae a la mujer y se le va. ¿Me e n t i e n d e Pasa muy seguido, más de lo que tú crees. Llegan a Estados Unidos y se olvidan del hombre que las llevó. A ver, sí, sí, ya no es la mía, ¿me e n t i e n d e O sea que le hago el volado y se va. Pero qué inocentes son, Choco. Aunque ella le mande chocolates a él, aunque ella diga que lo quiera él, igual va a llegar a Estados Unidos y lo va a dejar. Esto no tiene nada que ver. Bueno, ojalá que no pase. Oye, pues Mercedes ya tiene hijos, me imagino. No, no, no, no. Ella nunca ha tenido niños. Ella, ella no puede tener niños, sí. ¡Es virgen, Choco! Uh, no, no tanto s í tampoco. Ha tenido, tenido novio. No digo yo, es virgen, pero de la placenta, pues. <ríe> oh my god. A ver, a ti te conoció por el Facebook. Ya van seis meses. Y dices tú, ¿tiene más amigos ahí en el Facebook? Puede ser de que ella hable con otros como habla conmigo. Claro, por, por sí, por sí, um, um, el muchacho que había conocido anteriormente era eh, eh, mexicano, mexicano, entonces, y lo conoció aquí en Estados Unidos. Entonces, así como me conoció en, así fácilmente en Facebook, puede conocer también,、um, y yo la conocí en Facebook, así puede, también puede conocer a otro. ¿Ella te confesó que andaba con un mexicano que conoció por el Facebook y que estaba en Estados Unidos? Sí, sí, sí, pues por sí, cuando, cuando yo la conocía, todavía andaba y ella, y ella con él, l entiendes? Pero después, Allí, allá para diciembre, había, me había dicho: No, pues el muchacho ya casi no me llama.、Eh, si querés c o m e n c e m o hacer no. v a, a ver, andaba con él y dijo: Ya casi no me llama, mejor tú y yo hay que hacer novios. Sí, sí. O sea, tenía el novio, pero también hablaba contigo muy cariñosa y todo. Sí. Y por eso tú haces el chocolatazo: Dices, es mi novia y puede ser que así hable con otros. Claro, gracias. Sí, eso es. Eso es lo que pienso, sí. Eso está pasando. Ya ni hagas el chocolatazo, Brody. Sí, se me entiende. Entonces. A ver, Edwin, ya le estamos marcando a a Mercedes. ¿Eh, ¿En qué trabaja ella? No, no trabaja. Oh, no. ¿Para qué si la mantienen? Sí, mire, está el lobo por ahí para que, que le hable. Ándale, lobo. Estamos listos, Edwin. ¿Tú, tú, tú eres e lobo? l Así es, Edwin. ¿Quieres que te llame a ti en la noche o qué? No, no, no, no, no. No, h a b le a l Le hablá a ella bien román, romántico. A ella no le gustan los hombres. Así bien, bien、uh, agresivo y rápido, ¿me entiendes? Por supuesto que sé de lo que hablas. Sí, conquistarla, sí, me entiendes. A ella le gusta el romance. A ver, l o v o ya e n t r a r ahí la llamada. ¿Aló? a l ó Con la señorita Mercedes, por favor. ¿Quién habla?、Ah, hola, Mercedes, te llamo de una compañía de chocolates donde tenemos una promoción. Le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón, Mercedes, a alguien especial que tú tengas, no sé si. ¿Tienes a un hombre especial, a alguna persona especial en tu vida? No, tranquilo, no. ¿No hay un hombre especial en tu vida ahorita? No. ¿No te gustaría mandarle chocolates a alguien? Es d i f s c i l p e r o no tengo interés ahorita. ¿No hay nadie especial, Mercedes? No, no, no, no. ¿O sea que no tienes ni novio? No, ahorita no. Perfecto, Mercedes. Entonces me puedes mandar los chocolates a mí. Sí. <risa> d i s c u l p a m e lo atrevido, Mercedes. Está bien, no h a b l e m Tienes una voz muy bonita, Mercedes, y qué bueno que ya te saqué una sonrisa. <risa> gracias. Oye, pero si te sigues riendo, me vas a enamorar, ¿eh? <risa> Mira, y lo sigues haciendo, o ¿eh? Oye, por cierto, también tienes una voz muy bonita, Mercedes. Sí, pues, muy amable. Espero no ofenderte con lo que te digo. No, no, t r a n q u i l o tranquilo. Tienes una voz como para escucharla todos los días. Gracias, gracias. Ahorita estoy un poco ocupado, Mercedes, pero ¿crees que te pueda llamar en otra ocasión? Depende. Bueno, hay que hablar y ya tú pones las reglas. ¿Qué te parece?、Sí. Te llamo más tarde. Ok. Oh, no. Para ver qué dice Edwin, ¿no? Adelante, Edwin. ¿Qué pasó? Ay, sí, sí. Oí, oí, el lobo te va a mandar un mensaje después.、Pues. Ah, bueno, o l o vas a aceptar, el lobo? Entonces no te nega a nadie, pues.、Ajá. No te nega a nadie. No tenés a nadie、no. para mandarle chocolate. No. ¡Oh, no! o Ni a mí tampoco? No.、Ajá. Ok, bueno, gracias, chocolate, y gracias, Lobo. ¿Qué piensas de esto, Edwin?、Ah, voy, a, voy a pensarlo y voy a hablar con ella, pues. Pero te t i g o tranquilo, después de escuchar la llamada, ¿qué piensas? No, pues, no, pues,、eh, ¿qué, qué, voy, ¿qué voy a pensar? No de...、Um, no sé, no, no, no, no sé, voy a, voy a hablar con ella y a ver qué p a s a Sí, pero muchas gracias, ok. Porque... Ella tenía su novio mexicano y así hablaba contigo y hasta te pidió que fuera su novio. Puede ser que sea más o menos como ella actúa siempre, ¿no?、Bien. Gracias, pues、eh, sí, es cierto, tenés razón.、Sí. Bueno, muchas gracias, ok. okay Pasa, u e n d y Es que le digo yo que contando con una persona es con esa persona. Sí, sí pero no me mandaste tu chocolate, a r c í n ¿Qué pasó? Yo h i c e e s t o para que me mandaran los chocolate. s、uh -huh. a ratito te mando un mensaje y hablamos, Mercedes. Ahí el mensajito también también se lo vas a recibir. ¿ah? Sí, pero no es nada malo. No es nada malo, dice Mercedes. Ok, pues, ok, así que vemos, pues. Ahí nos vemos, ¿ok? Gracias por todo. Y、eh, uh -huh. no sé, no sé lo que va a suceder. Ahí nos vemos. Ahí estuvo mi trabajo, Edwin. Gracias, de nada. Cuídate, Edwin. n e l Edwin ya es tu enemigo, lobo. Él fue el que me pidió hacer esto. Ahí está Lesbia, habla con ella. Lesbia, discúlpame, pues ya viste de qué se trataba, ¿no? s q y sé. Ya colgó este Edwin, pero sí te quiero repetir que tienes una voz muy hermosa, Mercedes. Gracias. De nada, hermosa. Entonces te mando un mensajito más tarde. <risa> e s t á bien si te llamo más tarde. Sí,、okay. sí.